Hola Pablo, hola Lautara, buen día. ¿Cómo andas bien? Sí, ponele que bien, sí, viste la pregunta típica y la respuesta típica. Claro, sí. sí. sí. Pero bueno, están con un reclamo importante,、uh -huh. trabajadores y trabajadoras de este programa Vértice Educativo. A ver, contanos. No, básicamente el, el programa ya transita 19, 20, 21, 22, 23 del quinto año,、eh, que vino a suceder a lo que eran antes los CAI y los CAG, que eran que bajaban de nación. Cuando se discontinuaron, por así decirlo, en,、eh, durante el macrismo,、eh, la provincia decidió continuarlo con este programa y tomó algunas cosas de aquel, algunas mejoraron de alguna manera, pero ese, ese mejoramiento redundó en algún punto en, en, en empeoramiento en otro. Por ejemplo, antes,、eh, recibíamos nuestros pagos o sea lo que sería el salario pero con todas las comillas vida y por haber como una transferencia、uh -huh. que no,、eh, nosotros no podíamos incluso determinar de dónde venía esa transferencia、eh, y, nosotros, y pasamos a、eh, en principio a recibir un recibo de sueldo a los que tenían legajo educativo y el resto los hicieron los obligaron a, a entrar al monotributo、eh, diciéndole s que le pagaban, le pagaban un adicional para, que, para afrontar los, los gastos propios del monotributo. Eso con el tiempo dejó de ser. Pero bueno, entrar en el monotributo implicó. Bueno, de, de, de, después eso fue evolucionando porque los, los, los que tenían legado educativo y no estaban dando clases también fueron pasados al monotributo. Eso, eso derivó en que los trabajadores de, de vértice que tenían legajo educativo, dejaron de estar en el listado común de docentes y pasaron al doble turno, con lo cual no pudieron tomar más horas, salvo que fueran docentes con muchos años de antigüedad. Y, y bueno, y por ahí sí, por el puntaje les daba para tomar e l doble turno. Es medio complejo de explicar, pero eso lo entiende, n creo entiendo más el, el que está en el tema.、Claro. En de, pero en definitiva, para, para, para muchos trabajadores v é r t i c e que tenían legajo educativo, pero que por ahí tenían un, un, un puntaje relativamente bajo, implicó que nunca más pudieran tomar horas, por ejemplo. Entonces,、eh, y, a, y ahora también ayer le explicaba a otros colegas de ustedes,、eh, con el tema de, de este refuerzo tipo IFE que dieron, que muchos de nosotros claramente calificamos por nuestros ingresos, pero al tener monotributo, quedamos ex,、eh, no, no, no podemos entrar en ese beneficio, como que quedamos fuera de casi todo por muy poco. Claro.、Mm. Eh, eh, Jorge, ¿y ustedes han hecho, este han hecho、eh, esto que me estás contando? ¿Se lo han planteado a, a las autoridades?、Eh, ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Algo? Mirá, ayer presentamos un, una especie de petitorio.、Eh, es la primera vez que lo hacemos en este, en este periodo de tiempo.、Ah. Es decir,、eh, nosotros en, en el petitorio básicamente lo que explayamos es lo que el ministerio sabe en realidad.、Mm. Eh, no hay nada que ellos no sepan porque son ellos los que b a s t a n eso. Con lo cual、eh, es, es un poco también la necesidad de, de exteriorizar lo que nos pasa porque、eh, uno se da cuenta、eh, cada vez más de la importancia del trabajo que nosotros hacemos y, y no es tirarnos flores, pero realmente、eh, el que niega los problemas que hay en el sistema educativo me parece que cae, cae en, una, en una necedad. Hay un montón de problemas en el sistema educativo que está relacionado con un montón de problemas que me parece que como sociedad tenemos. Entonces, por un lado, A, al ministerio le sirve nuestro trabajo creo que a la sociedad incluso le sirve nuestro trabajo pero por otro lado、eh, somos maltratados、eh, eh, permanente y cada vez con más con mayor profundidad entonces lo que buscamos un poco es decir bueno paremos acá un poquito、eh, establezcamos un poco cono hagamos conocer porque yo entiendo que la mayoría no, no conoce、eh, cada vez creo que nos encerramos más nuestros pequeños munditos y, y, y nada Teníamos esa necesidad de por lo menos exteriorizarlo, ver la posibilidad que nos reciban. Sabemos que es difícil. Este ministro en general, tengo entendido que no reciba casi nadie.、Uh -huh. eh, pero bueno, ahí estamos, ¿viste? En, esa, en ese intento. Jorge, ¿cuántos son las personas que trabajan en este programa y cuánto cobran? Mirá, el, ¿cuántos somos? La,、eh, es un dato que, que no sabría a quién. recurrir para saberlo、eh, si uno le pregunta al ministerio va a ser un dato que, que lo entiendo que seguramente lo i n f l a y no me resultaría creíble en este momento、eh, no si tuviera algún compañero o que yo supiera que era un compañero que está en las oficinas y me lo pudiera informar si de otra manera no yo por lo menos no、eh, q u i z á el ministerio si uno le preguntara a gente de políticas socioeducativas sí pero yo no la verdad que en este momento no Yo sí sé lo que te puedo decir es que entiendo que cada vez somos menos,、eh, porque a pesar de que la, las necesidades son, son apremiantes de, de, de, de gran parte de la población,、eh, casi cualquier laburo es mejor que este、eh, respecto del pago.、Eh, y, y, y básicamente tiene que ver con eso, porque después el, el, el trabajo en sí,、eh, yo no puedo hablar por todos mis compañeros, pero yo realmente cuando voy a las escuelas disfruto estar con. Eh, disfruto estar con, con, esa, con esa comunidad educativa, con, con, con, con los alumnos ni hablar, con los, los planteles docentes, con los directivos en general, no tenemos ningún inconveniente, al contrario, uno se siente a gusto, pero cuando ve ese tratamiento de parte del ministerio de contratos de cinco meses,、eh, que, que vuelvo a decirte, cada vez se paga menos y cada vez las condiciones son, son mayores, porque a su vez nos piden. una especie de, de, nos hacen un relevamiento medio permanente, nos hacen l l o la... Bueno, esa, esa cosa que hay ahora mucho en los últimos años de, de las encuestas y todo permanentemente, ¿viste?、Eh, te sentís un poco por ese lado. Respecto de lo que nos pagan, hay, hay dos o tres categorías.、Eh, un tallerista o un educador comunitario、eh, con ocho horas semanales está ganando en este momento 49 mil pesos. Eh, que de los cuales nos hacen las deducciones, porque por un lado tenemos que ir a pagar el monotributo, y a su vez como, como、eh, personal o el, el, el gobierno es, es gente, no sé cuáles son los términos, nos retienen un, un, un pequeño porcentaje de esos 49.000, cobramos 47.000 más o menos, y estos 49.000 vienen a suceder los 42.000 del primer... Es, Semestre, que en realidad era de cinco meses, de 42.000. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que en agosto, cuando renovamos, pasamos de 42 a 49, que fue un 16%, y si mal no recuerdo, en agosto solamente hubo una inflación del 13, o cercana al 13. Entonces,、eh, hasta en eso nos vamos quedando muy, muy, muy, muy atrás eh, eh, en, en, en, en respecto a la, a la, a la carrera que, en, en que ha entrado la inflación y lo poquito que nosotros, la caminata que llevamos nosotros. Con los, con los、claro. importes que nos van、Cob、renovando. Co cobran, por el monto que decís, cobran menos que un potencial trabajo, que es el programa de Nación, que está en、sí, 59.000、sí, sí. en a, septiembre.、Sí. Hmm. ¿Qué está en 59.000?、Sí, a, es, a, a mí a veces me cuesta、eh, hacer analogías porque me parece que、eh, pareciera que vos decís,、eh, estás desmereciendo el, el otro trabajo al que vos estás con. Viste que es, es bastante común que, digamos, una empleada doméstica gana tanto. Entonces, tra、sí. <risa> trato de evitar e s a a n a l o g í a pero sí sí sí creo que estamos en los escalafones de los del de, dudoso privilegio de ser de los primeros cobramos en relación con, con, la, con las horas、claro. sí, sí, sí, eh, algo de mil y pico pesos mil y pico pesos a la hora porque tampoco uno lo puede d i v i d i r en cuatro porque 8 por 4 32 si, si fueran cuatro semanas pero en realidad son más de, de, de cuatro semanas son、uh -huh. tre, 30 y son、eh, o sea normalmente no tiene n 28 días los, los meses digo s、sí. debemos estar haciendo unas 35 horas mensuales a 49 mil pesos Bueno, ahí te da una cuenta de 1.200, 1.300 pesos a la hora. Claro, sí, sí, tal cual.、Eh, bueno, Jorge, espero que tengan respuestas、eh, desde el Ministerio. b u e n Ojalá. o、eh, eh, eh. Ojalá. Bueno. Gracias, gracias por estos minutos.